APSA convocó a una audiencia pública para aumentar el agua un 45,2%. Aguas Bonaerenses convocó a una audiencia pública para el 27 de agosto con el objetivo de informar los fundamentos técnicos, económicos, financieros y jurídicos de la solicitud elevada por la compañía para actualizar su tarifa. El incremento impactará en 92 localidades de la provincia de Buenos Aires, incluyendo La Plata, berisso y Ensenada. El último ajuste fue a principios de 2019, cuando se dio una suba de la tarifa en torno al 38%, una cifra similar al 40% que había sufrido un año antes. Médicos bonaerenses se suman al pedido de reapertura de paritarias. Los médicos bonaerenses se declararon en estado de alerta y le exigieron al gobierno de la provincia que convoque con urgencia a la mesa de monitoreo y revisión acordada en paritarias para detener el deterioro del salario. Sicop sostuvo que es sumamente preocupante la escalada de precios que semana a semana golpea el poder adquisitivo. La Asociación de Trabajadores del Estado, la Asociación de Judiciales Bonaerenses y la Sicop reclaman al gobierno de Axel Kicillof una convocatoria a las mesas de monitoreo y revisión de salario acordadas en las paritarias 2022. Un servicio que informa más cerca. Comenzará la vacunación contra el COVID-19 de bebés de seis meses. La ministra de Salud de la Nación, Carla Bisotti, confirmó que el viernes por la mañana llegará al país la primera entrega de vacunas contra el coronavirus elaborada por el Laboratorio Moderna y aprobada tanto para la inmunización de chicos de entre seis meses y tres años, como para ser aplicada como refuerzo en la población de 3 y 4 años que recibió las vacunas Sinopharm. La ministra explicó que de inmediato se trabajará con las 24 jurisdicciones para iniciar la distribución de ese lote de vacunas, para luego comenzar con el programa de inmunización en función de los planes de cada provincia. La temperatura mínima para hoy en las regiones de 9 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.